Quiso entablar complicidad y terminó siendo brusco. No era la primera vez que le pasaba. Quiso hacerlo al consultar por el porqué de una frase pegada en la heladera de un departamento amplio. Le había sorprendido encontrar entre números de teléfono para pedir comida, avisos de vencimientos de facturas e imanes sin lógica un verso de un tango. En busca de un vaso de agua... Pensaba volver al comedor donde lo esperaba Rocío, cantándolo, impostando la voz como un cantor de los 60. El tango es macho, sobreactuaba Julio Sosa. El tango está vivo, resiste a las nuevas y a las viejas olas. Él, apenas, preguntó, quiso ser entrador y fue brusco. ¿Por qué si a ella le agradaban más que nada las canciones nuevas y sexys ¿Por qué una cita? dice Poliana. Imaginarla fascinada por un tango era raro. No sé si estaba bien decirlo, pero lo acercaba a él de una forma impensada. Pero fue tosco y sencillamente tuvo como una respuesta que la de querer sin presentir era una frase que había leído en un libro escrito por un psicólogo mediático. Querer sin presentir Cuando volvieron a verse compartieron el universo simbólico del mate por la mañana Rocío ya no tenía puesta una remera blanca de Greenpeace Sino que cubría su torso un pullover azul bordado Las estaciones eran distintas La conversación más o menos parecida Él ya no distinguía si era el inicio, la continuidad o la consagración de un vínculo amistoso de esos que se vuelven incómodos con el tiempo a ella se le ocurrió evocar canciones al azar y él, atento, mencionó tres dedicadas a otras rocíos una la conocía por comentarios de las dos restantes, una no la conocía y la otra le hizo acordar a una mascota que su padre le había regalado Era un beagle demasiado inquieto, que comía mucha carne... ...y sabía estar atento a cualquier ruido extraño. Tanto que de noche era preferible que durmiese adentro. Todavía no volvieron a verse. Se escribieron por compromiso, sin versos ni canciones que los acercaran. Cuando él piensa en Rocío se le adhieren, como moscas, frases de baladas o boleros, del estilo quisiera estar más tiempo contigo. Imitando con sus dedos los recorridos de los metros de ciudades europeas que figuran en las guías de viajes ajenos que colecciona por deporte, la yema del dedo con sus zigzagueos y giros haciendo una ruta desde la punta de los pies, desde un extremo a otro de una ciudad, puntos cardinales veloces que se resumen en el rostro de ella. Algo que no hizo y difícilmente puede hacer, porque no ninguno quiso querer sin presentir y ya es un poco tarde. Debe elegir entre el dolor o la desmemoria para no repetir en sus oídos el sonido de esa música funcional, leve pero insoportable por su asepsia. Aquí comienza Ojo de Güey. Para ventilar, para observar, para liberar tensiones, ojo de güey. Martes de 17-18 en Radio Nauta. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ojo de Wey, ¿qué tal Mauro? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te va? El gusto de reencontrarnos nuevamente en el aire en vivo, martes de octubre, aquí en el aire de Radionauta. El segundo día del de mes 10 que arrancó ayer lunes, dicen que buenos augurios eh, o un terreno propicio para las cosas que arrancan el día 1 que cae un lunes. Ah, mirá, mirá sí. que está basado en alguna investigación científica. No, no, no, es... sé, no, no, sé, no sé. Bueno, bien. pero. Es, eso... Es, eso es como eh, de... lluvia, eh, lluvia, viento del este llueve como peste. Como el horóscopo. Una cosa así. Es un horóscopo sí. para los días, como la lluvia, que también cuando arranca un proyecto o alguna, alguna mudanza, generalmente si toca lluvia es buen augurio también. Pero eso es de la filosofía oriental también. Ah, cuando bueno. Cuando se, digamos, mirá. egresan los aspirantes a digamos, los seminaristas del Templo Buda y llueve es que tienen la, la bendición de, de Buda. Mirá, mirá que justo sí. hoy, hoy vamos a hablar sin, sin pensarlo porque solemos tener una, una agenda, un menú de temas está vinculado a algo de lo que nos vamos a acercar por el ojo de buey en instantes, después, después de, esta, de esta primera entrada, después de alguna canción tiene que ver con un poco la filosofía oriental con el Buda, más precisamente me voy a quedar con esa imagen, de cómo Perfecto. acercarse a una figura, en este caso de, del tango, una figura que, que excedió el tango también, de la cultura argentina, retratada desde esa óptica oriental o quizás con, con algún misticismo. Hasta las 6 de la tarde dedicaremos un, un saludo... A Penélope que puso la voz en la viñeta Que está recuperando algunas eh, Nanas, a ella también, el, porque no El tema de Soda Stereo Banda de gran preferencia suya Muy bien, y precisamente nos quedó La efeméride algo colgada La semana pasada hubo una Selección musical de Ojo de Buey Artesanal, hecha por Por sus, por sus propios No autores, pero sus propios programadores sí. Y nos quedó una efeméride Para mencionar que tiene que ver con el lanzamiento Del disco Doble Vida de Soda Stereo que se lanzó a finales de septiembre del 88 Hace 30 años de ahí venía esta, esta canción Terapia de amor intensiva En otra versión, la versión Unplugged de, de los años 90 Pero que salió en aquel disco Que significó todo un cambio musical Una, una apuesta nueva cuando se está Con, con se tiene el, el dinero, digamos, como estéreo, buscó también una inversión fuerte, en este caso de la productora de la discográfica, que bueno, le concedió la posibilidad de grabar en, en Nueva York, de traer también a Carlos Salomar, que era un músico muy importante, guitarrista de Puerto Rico, que ya había grabado con Mick Jagger, con David Bowie, con Talking Heads, metiendo ahí la asesoría musical en los controles, Y de ahí surgió este Doble Vida con unos sonidos que los tenían más ligados al, a los ritmos latinos, por uh -huh. así decirlo, a los ritmos fans. Y significó allá pues, a fines de los años 80 la consagración definitiva del trío que, que integraban Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charlie Alberti. Una gira que los llevó por... 90 shows en Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, México y países de Sudamérica a los cuales ya habían llegado con la gira Signos, pero en el caso de Doble Vida bueno, fue un paso más allá para todo el gran poder de convocatoria y de multitudes que juntó Soda Estéreo a lo largo de sus 15 años de trayectoria en los controles Tamara Camparo nos eh, pondrá ahora al aire algunas revelaciones Respecto de esta primavera, un tanto que vos hablabas recién de los signos, eh, un tanto desconcertante en sus signos de naturales, pero eh, que en esta canción hará referencia a las flores, ¿no? El, uno de los elementos fetiches de la primavera. Una revelación a cargo de Los Sedantes, la banda en la que canta Mimi Maura y está acompañada junto a Sergio Rothman Y gran elenco nos dice que las bromelias son de Marte. Mira, a ver... Comunicate al 451-6917. Ojo de güey, en Radionauta.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 Seguimos aquí en Ojo de Buey. Hasta las 6 de la tarde había prometido vincular Buda, eh, la música ciudadana y un libro y el bandoneón de Aníbal Troilo. Escucharemos pues cómo se las arreglará el señor Mauro Basiuk. Bueno, un menudo anticipé. Anticipé, no lo había puesto con nombres propios como el caso de Aníbal Carmelo Troilo, que es a la figura a la cual vamos a hacer hoy referencia a partir de un libro, a partir de una lectura. Siempre usamos disparadores que pueden ser teatrales, pueden ser cinematográficos, musicales, eh, literarios, para, bueno, para introducirnos a través de esta pequeña mirilla, este ojo de buey, un poco más, algunos apuntes sobre figuras, sobre personajes, sobre obras. En este caso, llegamos a... Aníbal Carmelo Troilo, el Buda de Buenos Aires, el japonés, el gorrión con gomina, el gordo, pichuco. Esos son algunos de los adjetivos que se pueden leer a propósito de, de esta figura mayúscula de, del tango en Por qué escuchamos Aníbal Troilo, que es el libro que Gourmet Musical editó, escrito por Eduardo Berti sobre la figura de Aníbal Troilo. Una, una serie o un libro que se presenta o aspira a ser el primero de una serie de, de lanzamientos que buscan eh, indagar en las pasiones musicales. Porque uno generalmente puede leer y uno lee con gusto estudios más vinculados a la forma musical, a la, a la composición o, o a, a, la, a la teoría musical. Uh -huh. Y en este caso Eduardo Berti, que ya tiene una trayectoria una si bien podemos considerar los jóvenes del 64 eh, dentro de todo es de una generación intermedia podemos mencionar tiene una recorrida larga y uno lo conoció al menos su primer su primer acercamiento como lector, mi primer acercamiento como lector llegó a través del de libro Espineta Crónica de Iluminaciones, que era una larga entrevista, un mano a mano que ella que está cumpliendo 30 años, y el propio Vertigo, muy joven periodista, que colaboraba allí en Página 12, en la sección cultural del diario, comenzó a, a, a publicar. Digamos. Se publicó y se relanzó esta serie de indagación en la obra con datos que muchos como, como fanáticos posteriormente encontramos como ricos, más uh -huh. aún en una figura como Luis Alberto Spinetta, que no era muy dada a contar eh, más la cocina de sus obras. En este caso muy joven Eduardo Berti, que por aquel entonces tenía 24 años, lograba como momentos muy rescatables y muy ricos, por así uh -huh. decirlo, en cuanto a lo, a lo musical de Flaco Spinetta. Por aquel entonces también él editó un libro llamado Rocología que constaba de diferentes acercamientos también a la escena de, de rock nacional de fines de los años 80. Y él comenta en el prólogo a Por qué escuchamos a Aníbal Troilo esta, este vínculo que se da o este puente entre lo que era el, el rock y cómo le llegaba el tango a diferentes figuras rockeras y cómo él... Cuando lo habían convocado para hacer una serie de documentales sobre el rock, le había preguntado a rockeros como Charlie, eh, bueno, al propio Flaco Spinetta. Cómo, ¿Qué relación tenían con el tango? Char Charlie, por ejemplo, le habló admirado de la voz de Carlos Gardel, de las letras de Homero Espósito... y de El bandoneón de Troilo. Y bueno, y luego había, había diferentes como links, y estaba esa cuestión de que el tango en algún momento esperaba, digamos, uh -huh. esperaba a los jóvenes, al joven Berti, que por aquel entonces estaba abocado en investigar o en recabar información de, del rock. Luego le tocó seguir haciendo documentales. Re recapituló entrevistas a muchos tangueros, él los enumera en 113 tangueros y en todos lo que dice, lo que se repetía, es la figura, el apellido Troilo. De los 113 entrevistados, no recuerdo uno solo que en algún momento no pronunciara el apellido Troilo y lo compara, vinculado al panorama musical latinoamericano, con Joao Gilberto. Esta es un poco la primera introducción que él hace para, para comentar un poco el porqué de Aníbal Troilo y ese apodo que él le gusta, que lo rescata, que es Buda de Buenos Aires. Y la explicación es la idea de algo tan lejano, tan poco argentino como un Buda, sirve mm. para describir una especie de símbolo nacional como el obelisco que viene de Egipto o como el bandoneón que viene de Alemania. Sí, por lo menos de la, de la música, esto que llamamos de la música ciudadana, mm. un, un, una personalidad eh, criolla en el sentido que es bien, bien porteña y que supo expresar eh, y también crear como, como pocos eh, esa música ciudadana a través de sus creaciones y también de su interpretación para el instrumento. Así es, así es. Hablamos de Aníbal Troilo, que nació en el 1914, que aparte atravesó diferentes etapas del tango. Nosotros, Matías, tuvimos la posibilidad de alguna vez también indagar eh, a través de, de algún microprograma en la historia del tango. Encontramos como esas idas y venimos, esa formación primero con grandes orquestas, con, con cantores, y luego como el mismo el género como tango se fue, fue en la necesidad de reinventarse. Aníbal Troilo falleció en el año 70 en un momento donde ya los grandes conjuntos no existían las grandes orquestas y él mismo tuvo que readaptar su formación formaciones más a nivel quinteto también eh, improvisar algunos dúos también eh, dentro de, de las formaciones y hacerlo a escala más, hacerlo a escala más reducida a de lo que había sido la era de oro de los años 40, de los años 30 de las grandes orquestas Estamos hablando un poco a través de Eduardo Berti, el libro permite un poco eso, no es como un, un libro, eh, académico, digamos, no es preciso, sino que son varias ideas y eso quizás es lo más interesante, en un poco menos de 200 páginas, como se introducen diferentes imágenes, diferentes recorridos de la figura de Aníbal Troilo, su relación con los letristas, principalmente con Homero Manzi, con con Cátulo Castillo, y todo el tiempo se lo está cruzando con otras figuras, con Astor Piazzolla, lógicamente, con quien hace una suerte de, eh, de dialéctica, uh -huh. digamos, porque en algún momento, bueno, Piazzolla pasó por, por Troilo, por la orquesta de Troilo, fue un poco también el, el que le pudo aprovecharse o pudo tomarse el, el ¿cómo decirlo?, El atrevimiento de usarle la goma de borrar, porque por el Troilo decían todo pasaba por una goma de, de borrar, digamos, todos los arreglos pasaban, y en el caso de Piazzolla fue uno de los pocos que se atrevió a arreglar su, y a introducir un propio arreglo en la orquesta de Troilo, y como en algún momento se los quiso o se quiso instalar una rivalidad que no era tal, de hecho, hasta el mismo Piazzolla habló bien de Troilo y lo rescataba como un gran eh, educador, lo mucho había aprendido, y el mismo Troilo también hablaba bien de Piazzolla, en ningún momento hubo una, una agresión o como se suele usar ahora esos cruces mediáticos uh -huh. o públicos que muchas veces son más para el contento de, de la tribuna que para el de los propios protagonistas. No sé quién, qué otro eh, compositor, autor, autor o compositora, eh, entre comillas, se atrevió, o bueno, hizo un trabajo de, de arreglos mientras Troll estaba vivo. No sé si tenés el, el dato de eso, porque también habla un poco del, de la desfachatez o de la posición tomada de un Astor Piazzola. decidido, A imprimir su mirada eh, en eso que hablábamos siempre como la música ciudadana o la música de, del tango Sí, sí realmente es una pregunta que queda ahí bollando, ahí me quedaba con otra definición que tenía que ver con esta figura central de Troilo que era, eh, o Berti mismo lo, lo ubica como el sol de, del sistema planetario tanguero porque dialoga con Gardel, con Piazzolla con los mejores letristas, con los cantores que aprendieron con él, una orquesta que siguió hasta prácticamente su muerte, digamos, y tuvo un gran número de cantores, uno quizás lo referencia con Fiorentino, con Florian Ruiz, bueno, ni hablar también de la figura de Edmundo Rivero y, y el polaco Goyeneche que tiene en su capítulo también, y Berti los pone a dialogar, digamos, lo rico es eso, como él elige temas dentro de la obra de Troilo y los pone a través de su, su mirada y, y, y tira ideas o genera, digamos. Y a través, otra cuestión, ¿y ¿por qué lo, lo de japonés? Un poco la, la sabiduría oriental. Ber Eduardo Berti ha cultivado en sus obras literarias, en sus novelas, él ha, ha escrito novelas, uh -huh. eh, ha cultivado un poco esa, esa expresión mínima o esa cuestión casi no sé si llamarlo didáctica, pero de cierta sabiduría oriental. Y de hecho aquí también pone a dialogar a Aníbal Troilo con una especie de alumno, digamos, con esa cuestión de enseñanza y de cómo resumir en pequeñas frases un contenido eh, de gran alcance, por así decirlo, de gran alcance de sabiduría. acá Por acá tenía, por ejemplo, con alguna especie de... Si el himno nacional fuese un tango escrito por Troilo, sería Sur, por ejemplo. Cómo buscar referencias o comparaciones al estilo de, de, una, de una construcción literaria breve. Y algunas cuestiones más. El, el libro está, como dijimos, editado por Gourmet Musical. Todos los que nos gusta la música, nos gusta aproximarnos a estas figuras míticas también, de las cuales se habla mucho y se sigue generando y uno se puede acercar por por referencias o por citas, es siempre interesante encontrarse con este tipo de obras que lo abarcan de otro modo, digamos, a través de un género que está cruzado también con lo literario y que utiliza estos recursos literarios, sea metáfora, sea comparaciones con citas de, de otros autores. Así que, ¿por qué escuchamos a Aníbal Troilo? Una, un modo de traer aquí a Aníbal Troilo y también a Eduardo Berti, sobre el cual vamos a volver también con, con alguna de sus novelas, sus Obras literarias particularmente Dentro de, de su catálogo Recomendamos entonces Buscar en alguna mesa de saldos Si es que hay suerte O si no en alguna librería eh, ¿Por qué escuchamos a Aníbal Troilo? Si no se pueden comunicar por supuesto con Mauro Basiuk Que quizás ya haya Escaneado para poner a disposición En pdf este, este libro eh, Así que si algún oyente eh, Se anima puede Pedírselo No sé ah, si sí. he prestado Yo creo que es más fácil que lo escanees. Y se, se conversa, se conversa, ah, bueno, se conversa. Está bien. Y para salir de este bericueto, estimado Mauro. Para salir de acá, para salir de acá vamos a hacer. vamos a elegir precisamente una. A ver si, si tengo. Si esto en, en radio no, no se hace, pero bueno, quizás lo encontremos el momento donde se cita Nocturno a mi barrio. La, la ventaja de tener un índice onomástico sí. es precisamente para radio, viene buenísimo. Porque es una de sus últimas y aquí lo menciona el propio Bertie que es como sí. una especie de, de, de epílogo, de epitafio, lo que es nocturno a mi barrio. Dos testamentos de Troilo junto a tu penúltimo tango donde él evoca, él acá lo menciona Berti, como su, su propio responso, que era otra de sus obras que le había hecho a Mansi. En este caso lo tenemos por la Mississippi, una banda que está de celebración también por, por estos días. Así que vamos a escuchar una versión muy rockera, también si quiero más blusera, uh -huh. de esta glosa clásica de Aníbal Troilo. Hasta las 6 de la tarde, Ojo de güey, una abertura en el ojo de la tormenta. El barrio era así, así, así. Qué sé yo si era así, Pero yo me lo acuerdo, señor. Con Yacumín, el carbuño de la esquina que tenía las hornallas llenas de allí, Y que jugaba de jazz izquierdo siempre al lado mío. Siempre para estar más cerca de mi corazón. Dicen que me fui del barrio. Dicen que me fui del barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Siempre estoy llegando Y si alguna vez me olvidé Las estrellas de la esquina De la casa de mi vieja Titilando como si fueran Manos amigas me decían, Nene, quédate aquí, quédate aquí.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 Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante tres días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Treleu será sede del encuentro más austral, Sumate, Hagamos Historia. 33 Encuentro Nacional de Mujeres Treleu Chubut, el encuentro Somos Todas. Encuentrodemujeres.com.ar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 45 los minutos transcurridos de las 17 de la tarde, seguimos haciendo Ojo de Buey en Radio Nauta, cuyo número de teléfono es el 451 69 17 y pueden escucharnos por www.radionauta.com.ar Y en esta ocasión para conversar telefónicamente con el pianista Andrés Pilar, eh, buenas tardes Andrés. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos un poco para. en la víspera del concierto que junto a Nadia Larcher darás aquí en la ciudad de La Plata, en la casa PESI, en el marco del ciclo Piano Nobile. Eh, bueno, estábamos ahí un poco conversando con Mauro respecto de las actividades que al día de la fecha te ocupan. Y casualmente, o oh, eh, también estás coordinando y curando, produciendo y programando un ciclo de pianistas ahí en Café Milo. Sí, sí, eso es los sábados. Todos los sábados hay un pianista o una pianista siento y son, es todo el año. Por ahora, desde febrero hasta ahora, se hizo todos los sábados. O Está sea, bueno. Este sábado va a estar Leo Más Lía. Y bueno, cada tanto o sea, hay pianistas por ahí más de, de reconocida trayectoria como Leo, pero también hay pianistas jóvenes y nuevos que no transcurrieron tantos escenarios. Y es un espacio para, para escuchar eso, la diversidad de, de, de pianistas que hay en, en Buenos Aires y también en, afuera, porque a veces... Se puede, invito a, a colegas que viven en el interior, si se pueden manjar el, el viaje, este, se, vienen, se vienen a tocar a vinilo. Una, una diversidad que Andrés eh, Pilar eh, destacan en Andrés Pilar así como la técnica pianística, la, la capacidad eh, para bueno, para. ...esplayarse sobre el teclado de, del piano... ...que está de algún modo demostrada o quedó registro... ...de esa temprana descollo en la técnica en el año 2009... ...con unos tiernos veintitantos años... ...danza, primer disco, solista... ...en ese caso, ¿cuál era la búsqueda? Si en, hoy en día programar es eh, dejar sentada o mostrar la diversidad... ...con danza, ¿cuál era la búsqueda en el piano y, bueno, a nivel musical?... Y bueno, con Danza en realidad fue como un disco que llegó de, de una de cantación de, de haber juntado un repertorio y, y varios años de estar indagando en, el, en la música argentina en el piano y las ganas de dejar eso registrado, eh, porque 10 años antes de ese disco, o sea, en el, más o menos en el 2000, yo empecé a estudiar y a tomar clases con Hilda Herrera, que fue una maestra que me formó muchísimo y que me marcó y de la cual... Bueno, me influenció mucho Hilda, y en esa época, de, en esos años de estudio con Hilda, eh, armé un repertorio propio, y también cierta forma de, de, de abordarlo, es decir, no, no una mera copia. En general Hilda tiene la particularidad de que los que estudian con ella, ella deja ser mucho el estilo de, de los alumnos, deja que aflore algo personal. Y es lo que pasó con, con esos años, y que sentí que había algo que podía plasmar y eso fue el disco Danza. Eh, tenemos noticias del recorrido artístico de Andrés Pilar a través de las diversas biografías, informaciones biográficas que hay en diarios, revistas y en la internet después de Danza vinieron la fundación de algunos eh, grupos, tríos, nonetos eh, o sea que abandonaste de algún modo la búsqueda o el registro de ese personal para involucrarte en, en el quehacer conjunto junto a otros y otras colegas. Eh, ahí también fue... ¿Cuál, cuál sería? ¿Cómo definirías eh, la, la búsqueda, digamos, pensando más en, en la construcción colectiva, será? Eh, sí. Eh, si, si bien el piano solo siempre está, y es algo a lo que de alguna manera siempre vuelvo, eh, empezaron a, a surgir proyectos más grupales. Eh, bueno, puntualmente ahora justo estoy yendo a un ensayo con Don Olimpio, que es un grupo, un noneto, eh, que también integra a Nadia Larcher en La Voz y otros siete músicos más. Y bueno, también ahí es, es otra la energía que circula, ¿no? En un grupo, sobre todo en un grupo tan numeroso. Uh -huh. Así que tenía ganas de, en estos años, va, hace tres, hace dos años que, armé, que armamos este grupo y... Y es para mí una experiencia nueva, un, un grupo tan numeroso. Antes había tocado en trío, ahora estoy justamente también en un trío con Juan Quintero y Santiago Segret, que también es una experiencia linda, más pequeña desde, lo, desde la logística y de cómo suena también, es como un grupo más de cámara. Eh, pero bueno, Don Olimpio es más una especie de ensamble de El Noneto Don Olimpio, la prensa siempre dedicada a catalogar o a expresar de manera sintética en un par de palabras qué hace eh, o definir un poco la música, habla de música popular del siglo XXI. Eh, ¿te, ¿Te parece acertado? ¿Te parece un, que les tiran un compromiso al catalogar de esa manera la búsqueda de ustedes? No, no, está bien. Es bastante descriptivo el, el rótulo, digamos digamos música popular tal vez hay que ver, pensar qué sería música popular o qué no pero sí es música argentina y desde este siglo como lo de, eso lo debe haber puesto Patricio Féminis si no me equivoco <ríe> sí sí Creo sí son palabras de él y también este... hablaba del puro riesgo creador del seleccionado musical dijo Ajá dijo Patricio Féminis, a propósito de, de Don Olimpio, que como bien decías a, eh, al principio de esta respuesta, integrás junto a Naya Larcher, con quien compartirás el concierto aquí en, en la ciudad de, de La Plata, eh, también eh, in, en las noticias, en los highlights que aparecen en las redes sociales. Primera vez de, de la presentación de este, de este dúo, ¿qué tiene de, de especial el, el trabajo entre ustedes dos particularmente? Bueno, es, es algo nuevo porque nunca lo habíamos hecho, si bien nos conocemos hace algunos años y compartimos justamente el grupo Don Olimpio y, y también una amistad y, y también una búsqueda musical eh, digamos que este, este dúo Piano y voz es algo nuevo para nosotros y está buenísimo, estuvimos juntándonos, ensayando, armando repertorio que nos gustara así que no, no hubiéramos tocado nunca como para que también nos sorprendiera lo que, lo que suceda. O sea, podríamos haber hecho algunos temas de Don Olimpio o todo el repertorio de Don Olimpio en un resumen a dúo, pero tuvimos más ganas de, de elegir temas nuevos y ver qué surgía del encuentro de piano y la voz y Nadia también va a tocar la guitarra en algunos temas, yo por ahí tanto algún tema y estamos probando esas sonoridades también que son nuevas para nosotros. ¿Habrá música nueva de Don, de Don Olimpio en lo sucesivo? Sí, estamos, eh, justamente como te digo, estamos haciendo un ensayo y preparando un, unos conciertos que tenemos en, en La Plata justamente el, el 26 de octubre vamos a estar en Lucamba. De paso ya lo, lo comento. Y al día siguiente acá en Caras y Caretas, en la sala Caras y Caretas, compartiendo con el ensamble Chancho Acuerdo. Ya tenemos una gira la siguiente semana en Paraná y Reconquena. No, que Paraná y Rafaela, en Santa Fe. Así que estamos preparando algunos temas nuevos y también este, volviendo a, a ensayar los temas del disco y, y el repertorio de Daniel Olimpio, el más habitual. Agendadas entonces la del 5 de octubre y también la del 26 de octubre. A, para seguir entonces andrespilar.com.ar, eh, el Alef. De este pianista, compositor y arreglador Nacido en 1981 Que tituló, junto a sus compañeros y, y, y junto a Nadia Larcher Dueño no Tengo El primer disco de Don Olimpio De ese disco, escucharemos esa canción ¿Por qué lo, lo titularon así, Andrés? Bueno, Dueño no Tengo es, es uno de los temas Que integra el disco Es una recopilación de Leda Valladar Es una vidala muy hermosa, riojana Y nos gustó la sonoridad ...y lo que representa ese título... ...si bien en, después en la letra... ...hay otras, otras significantes... El, ...el decir dueño no tengo... ...hoy en día es... ...es una especie de manifiesto también... ...nos gustó como nombre... Eh, ...y quede a entender lo que se quiera... ...no... Eh, ...desde la no posesividad... En, ...en todos los ámbitos de la vida... A, ...para mí va por ese lado... ...pero bueno, cada uno interpretará lo que quiera... ...pero sin embargo es... es, eso, es una, ...una frase poética, que también en la, en la canción tiene otro significado. ¿no? Muchas gracias Andrés por estas palabras. Antes de seguir con el trabajo así con Don Limpio, eh, estaremos atentos entonces a las novedades de ese bueno. piano. Nos vemos por lo pronto el viernes y más luego el 26 de octubre, bueno. todo aquí en La Plata. Un abrazo grande. Bueno, gracias, un abrazo grande. Chao, chao, saludos. Ha sido el pianista Andrés Pilar aquí en el aire de Ojo de Wey. Fue un palo y palo porque mm. se escuchaba ahí que estaba por perder la señal en, en, en cualquier momento eh, para graficar. Eh, ¿Qué te parece Mauro? Si escuchamos, de Dono Limpio, Dueño No Tengo. Ojo de Wey. Un ojo para oír mejor. Todos los martes.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 ¡Hijo de wey! ¡Fíjate qué pasa! En el ojo de buey del día de la fecha, este paréntesis eh, para anunciar algunas invitaciones que nos llegan eh, de amigos y de amigas eh, que emprenden algunos proyectos que tienen que ver con la difusión de la música popular. Así es, la amiga Abril Carrizo nos acercó la invitación a lo que va a realizarse el día de mañana, 3 de octubre, a la 1. 13 horas en el hall de la sede central de la Facultad de Bellas Artes, sesiones itinerantes en el marco del segundo Congreso Internacional de Música Popular de la Facultad de Bellas Artes, se va a estar presentando el tercer año del ciclo MIRA. Así que va a haber un, se va a estar proyectando una realización audiovisual donde va a estar expuesto el trabajo que vienen realizando desde el año 2016 desde la Secretaría de Relaciones institucionales y el laboratorio de sonido y también se van a proyectar dos de los 20 programas que han salido por TV Universidad del ciclo Mira una producción que también incluye el trabajo articulado con alumnos y alumnas de la carrera de cine que eh, trabajan de forma voluntaria para poner de relieve y hacer un acento sobre las producciones que alumnos, alumnas, exalumnas y alumnos eh, bueno, trabajan en su vida cotidiana eh, en la creación, en la interpretación de música popular justo en el marco eh, de bueno, este, este segundo congreso de, de música popular interesante sino para compartir con ellos eh, el momento de presentación de un nuevo fruto del trabajo, sino también para investigar si por ejemplo otras tareas ocupan nuestro tiempo en ese momento en Youtube hmm. eh, ciclo Mirá, ahí podrán ver los artistas seleccionados durante todo este tiempo, no como para ir ganando tiempo y, y esperar la, la serie que viene. Así es, por lo pronto mañana a la una del mediodía es la invitación. Exactamente, algunos otros avisos parroquiales antes que que me olvide eh, hablábamos recién, le sacábamos un poco el cuero al señor Javier Maldonado este sábado 6 de octubre se estará presentando en el ciclo Atraco que se desarrolla mensualmente allí en Casilda que es un lugar para comer y para beber que queda en calle 50 entre 10 y 11 estará amenizando con sus canciones en el teclado la velada para morfar básicamente ¿no? o uno ahí, puede, ahí se puede reservar así que pueden eh, acercarse al lugar allí a Casilda, sino por supuesto buscar en las redes sociales que siempre podrán encontrar allí y también si quieren hacer la jirafa completa en Lucamba, justo hoy quien lo mencionaba Andrés Pilar eh, Cachitas Now, que Ajá, cada tanto sí. venimos tirando algún aviso de la presentación, eh, Merced por supuesto a nuestra amistad con Noelia Sincunas, su tecladista, eh, van a presentarse junto a Rebelión en La Zanja, allí en, en Lucamba, el sábado 6 de octubre. Todo esto a cuento que están juntando fondos para financiar el viaje al próximo Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Chubut. Así que eh, echa la, la invitación, en alguna nos tendríamos que, que unir. Sí, sí, vamos a buscar cuál, cuál va a ser el mejor plan para, para este fin de semana ya y para mañana y para los días que, que vengan. Por lo pronto, hasta aquí ha sido el ojo de buey del día de la fecha. Ya iniciamos el mes de octubre, Mauro, ya queda nada. Nada, nada, ya estamos el último trimestre del año, así que nos quedan algunos ojos de buey para compartir. Por lo pronto, sigue a la vuelta. En el aire de Radio Nauta le agradecemos a Tamara Camparo que estuvo en los controles técnicos, Matías Di Loreto, Mauro Vacio nuevamente el próximo martes a partir de las 17 horas oirán, harán oír sus voces. Hasta ah, entonces. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que va ik heb veel ik heb veel te geven. Ik